Radio Show.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 Desde Spring, Texas, a través de Heavy Metal Mansion Metal PR.com, con bases en San Juan, Puerto Rico, y simultáneamente estamos transmitiendo con Avanzadametálica.net con bases en República Dominicana. Así que un saludo bien grande para todos ustedes y gracias por sintonizarnos como todos los domingos a las 7 de la noche. Hora de Puerto Rico y el Caribe. Así que vamos a lo que nos corresponde. Recuerde que usted puede sintonizarnos directamente desde la página oficial de Heavy Metal Mansion a través de metalpr.com. También, si usted tiene la aplicación de tuning, puede buscarnos en tuning como metalpr y ahí nos va a encontrar. También puede sintonizarnos durante Heavy Metal Bunker Radio Show a través de la página directa de avanzadametálica.net. Aquellos que quieran participar del chat en vivo de Heavy Metal Mansion durante la programación del programa, simplemente tienen que entrar a metalpr.com, diagonal en vivo. Ahí le sale automáticamente una cajita para que ponga su nickname y entra automático al chat a compartir con los muchachos que se pasan comentando durante la programación. Ok, así que tenemos varias opciones para poder escuchar el Heavy Metal Bunker Radio Show y no hay excusa para que se pierda. Este programa que hacemos con mucho amor, mucho cariño para compartir con ustedes eso que nos apasiona tanto que le llamamos metal pesado. Así que además de、eh, Heavy Metal Bunker Radio Show y la a v a n z a d a m e t a l i c a n e t también tenemos un grupo de emisoras afiliadas hermanas que se dan a la tarea de retransmitir Heavy Metal Bunker Radio Show durante la semana. Desde diferentes países a diferentes horas, desde diferentes días. Así que entre estas、eh, emisoras hermanas que tenemos,、eh, tenemos a c e s a l r a d i o r a c k c o m que transmite los domingos a las 21 horas desde Bolivia. Eh, tenemos a la gente de Colombia que transmite todos los domingos a las 8 de la noche desde Colombia a través de el t u n n e l c o m a través de asalto mataradio rock com todos los lunes a las 12 del mediodía desde España a través de metalcorrosivo o com todos los lunes a las 6 de la tarde desde México.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 A mi gente de Rock Total Radio que transmite los miércoles a las 8 de la noche desde Perú. Y a la gente de Spectro FM 98.9 que transmite todos los viernes a las 10 de la mañana desde Corrientes, Argentina. Así que estas son las emisoras hermanas que se han afiliado con nosotros para. Pregonal y poder llevar la palabra del metal pesado por todo Latinoamérica y Europa a través de sus respectivas emisoras. Si usted necesita información de、eh, qué emisora, qué día y qué hora se transmite el programa en el área donde usted vive, usted puede entrar a nuestra página de Facebook Heavy Metal Bunker Entertainment. Y ahí tenemos un calendario con todas las emisoras, los días y las horas y las direcciones donde se estará retransmitiendo Heavy Metal Bunker Radio Show. ¿Okay? Muy bien, habiendo dicho esto, vamos a dar comienzo a lo que realmente nos interesa y nos apasiona, que es el metal pesado, y ya comenzamos. Ya comenzamos con nuestra apertura y nuestro despegue. Y nuestro despegue esta noche fue con nada más y nada menos que con la banda de trash metal californiana Warbringer. Warbringer lanza en este año 2020 un extraordinario álbum que lleva como nombre Weapon of Tomorrow. Un extraordinario disco de los mejores álbumes de trash que han salido en el 2020. Warbringer lleva la bandera de uno de ellos. De este álbum, Weapon of Tomorrow, estábamos escuchando el tema Firepower Kills. Un tremendo álbum. Si usted es un fanático del trash metal tradicional, Y usted no ha escuchado a Warbringer, o por lo menos este disco, es altamente recomendable. ¿Ok? Un disco con una profundidad, una fuerza, una energía、eh, espectacular. Así que con eso fue que comenzamos la noche con Warbringer Firepower Kills del Weapon of Tomorrow. Bien. Pero vámonos, vámonos rapidito con lo que nos toca y vamos a comenzar rapidito con un cumpleañero que esta semana está cumpliendo 32 aniversario del lanzamiento de uno de sus álbumes épicos -ep -ep de su catálogo. Y estamos hablando de la banda Mano w a r Manowar, el 18 de noviembre de 1988, lanza al mercado su álbum King of Metal. Este álbum esta semana está celebrando 32 aniversario. Y nos vamos a ir con los new-yorkinos celebrando. Así que vámonos con Manowar King of Metal. a u Tomataradiorock.com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 Artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, d e s c á r g a t e nuestra aplicación móvil. Gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play. O brilla los productos personalizados en nuestro merchan. Asalto Mata Radio Rob. La radio online del Rob. Sí, mi gente, estamos de regreso. Para esa gente que nos ha sintonizado un poco tarde, usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show. Y le s a l u d a su amigo Dark Neruda. s Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas a través de Heavy Metal Mansion, MetalPR.com y simultáneamente a través de Avanzadametallica.net. Como todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, nos damos cita aquí para compartir con ustedes. Lo que tanto nos apasiona que le llamamos metal pesado. También durante la semana, Heavy Metal Bunker Radio Show será retransmitido por un grupo de emisoras hermanas que estarán、eh, retransmitiendo el programa diferentes días, diferentes horas, desde diferentes países. Si usted quiere saber desde qué eh, emisora eh, cerca de donde usted vive puede escuchar el programa. Entre a nuestra página de Facebook Heavy Metal Bunker Entertainment y ahí tenemos un calendario con todas las emisoras, los días, las horas y las direcciones desde donde estarán retransmitiendo nuestro programa. Ok, así que hoy ya comenzamos tempranito con nuestro despegue. Y nuestro despegue lo comenzamos con la, la banda de trash metal Warbringer. De su álbum Weapons of Tomorrow del 2020 estábamos escuchando el tema Firepower Kill. Después nos fuimos con nuestra primera intervención, que la comenzamos con la banda Mano War, que. Esta semana está celebrando su 32 aniversario de haber lanzado al mercado su álbum King of Metal. King of Metal, uno de los álbumes icónicos del catálogo de la carrera de Manowar, cumple 32 aniversario esta semana y de ese álbum estábamos escuchando precisamente el tema de ese disco: King of Metal. Después nos fuimos con la banda alemana Powerwolf, que en el 2019 lanza un álbum de nombre Metallum Nostrum, que realmente es un álbum de covers. Un álbum que me gusta mucho, dicho sea de paso, porque los covers que hace esta gente en este disco, lo, pero los hace muy, muy bien, que suenan muy bien. Me gustan mucho、eh, la manera en c o m o ellos han escogido ciertos covers que les quedan espectaculares. Y con ustedes estábamos、eh, compartiendo hoy el tema Conquistadores, que no es otra cosa que un cover de la banda Running Wild, que estaba incluido en el álbum Port Royal de 1988. Un tema que le queda súper, súper bien. Ya aquí en el pasado, en otros programas pasados, habíamos. Puesto algunos de los covers de Judas Priest,、eh, de Black Sabbath de la época de Tony Martin,、eh, de Iron Maiden, varios covers que les quedan súper, súper bien. Así que ahí teníamos a Power Wolf、eh, con un cover de Running Wire Conquistadores. Bien, vamos a continuar con la música, que es lo que nos interesa y nos gusta. Y vámonos con una banda que esta semana la he estado quemando porque es una banda que en los años 80 la escuché bastante. Perdí el hilo de esta banda y en esta semana me tropecé con su más reciente álbum del 2020. Y me parece que es un álbum espectacular. Y estamos hablando de la banda Vicious Rumor. Escuchando Radio Enigma desde Santiago de Chile para el mundo, desde Bolivia para el mundo. César Radio Rock, yes, people, we are back. Estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show, como todas las semanas, todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe. Estamos aquí dándonos cita para compartir eso que nos apasiona, que nos hace mover los corazones, que le llamamos heavy metal. Y en esta intervención estaba compartiendo con ustedes un tema de lo que es el más reciente álbum de la banda, Vicious Rumor. Vicious Rumor es una banda que surge. En 1979, en Santa Rosa, California.、Eh, esta banda, desde 1979, no se ha detenido.、Eh, yo personalmente le perdí el hilo en un momento dado, pero la banda siguió produciendo su primer álbum. Eh, lo lanzan en el 1985, que es un álbum bajo el nombre de Soldiers of the Night.、Eh, y su segundo disco, que fue en 1988, bajo el nombre de、uh, Digital Di、uh, Dictator.、Eh, estos dos álbumes, específicamente el Soldier of the Night y el Digital Dictator, son dos joyas de álbumes. Son dos discos clasiquísimos. De lo que llamamos el American Metal. Son dos extraordinarias obras maestras que en su momento p、pues, u eran el acaboso. Claro, ya siguieron pas pasando el tiempo, hubo mucho cambio de alineación y yo les perdí el hilo hasta la semana pasada que、eh, tropecé con su más reciente álbum llamado Celebration Decay. Un extraordinario álbum, si usted no lo ha escuchado, altamente recomendado. Un álbum que sigue teniendo la esencia de lo que es el traditional heavy metal americano de, de, de aquella época, pero con ciertas、eh, tonalidades modernas, ¿verdad? Que, que encajan muy bien en, en los días, ¿verdad? En, en, en el mundo actual. Eh, porque el, el hecho de que a nosotros nos guste la música clásica, ¿verdad? El, el heavy metal clásico, no es que nosotros pretendamos ni que las bandas nuevas se escuchen igual que las bandas de los 80, o que las bandas de los 80 se queden sonando como los 80, no.、Eh, más bien es que se mantenga la esencia de lo que es el heavy metal tradicional, pero obviamente. Siguiendo lo que es el, el mundo moderno, ¿no?、El、son los sonidos modernos, las nuevas técnicas, los nuevos eh, eh, equipos, los nuevos sonidos.、Eh, y me parece que Visual Rumors ha hecho un extraordinario trabajo en este álbum. Así que, de su álbum Celebration Decade del 2020, estábamos escuchando el tema Asylum of Blood. Lo próximo que estábamos escuchando, pues eran、eh, la banda、eh, de Austin, Texas, que se llama Eternal Champion. Eternal Champion realmente es una banda que está en este、eh, movimiento que se conoce como el New Wave of Traditional Heavy Metal, que son bandas de la nueva generación, pero que vienen cargando un poco esa influencia. De lo que era el heavy metal tradicional,、eh, ellos están más en lo que se conoce como el epic heavy metal. Y tienen dos álbumes: uno que se llama The Armor of Iron, que se lanzó en el 2016, y este nuevo álbum que acaban de lanzar, que se llama Raven in Iron, es un disco espectacular. Un disco buenísimo, buenísimo. Si a usted le gusta la vena esta del Epic Heavy Metal、eh, y es de los que abre oídos a las bandas de la nueva generación, Eternal Champions simple y sencillamente acaba de lanzar un disco brutal, altamente recomendado. Del r a v e n i n Iron, que es su más reciente álbum, estábamos escuchando el tema Warm of the Earth. Vámonos ahora con otro álbum que salió este año también. Hace un par de meses salió. Me parece que también es un muy, muy, muy buen disco, pero estamos hablando de una banda que fue parte de lo que se conoció como el New Wave of British Heavy Metal. Vámonos con un álbum que lleva como nombre Dark Revolution. El tema que vamos a escuchar se llama See You Down in Hell. La banda Tokyo Blade. En Google Play o b u s c a r n o en las aplicaciones Tu n e i n o Mi Radio Argentina. Frecuencia Online Radio, una alternativa para endulzar tus oídos. Yes, people, we're back. Estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show.、Eh, eso que estábamos escuchando en esta intervención, pues. Era nada más y nada menos que la legendaria banda Tokyo Blade, una banda que fue parte de lo que se conoció como el movimiento de l New Wave of British Heavy Metal, que, como todos saben, fue este movimiento que comenzó a surgir en Inglaterra, donde、eh, comenzaron a surgir un sinnúmero de bandas、eh, de heavy metal De ese movimiento se le atribuye el nacimiento de otros subgéneros como el speed metal, como el black metal. Este, y de ese movimiento surgieron varias bandas que、eh, algunas de ellas trascendieron mucho más, como Iron Maiden y Def Leppard. Otras no trascendieron tanto, pero sí lograron un muy buen reconocimiento, como en el caso de Green Reaper.、Eh, y otra de las bandas pues, que se escuchó,、eh, no tuvo una gran trascendencia, pero siempre hizo muy buena música,、pues、fue Tokyo Blade. Tokyo Blade lanza、eh, su álbum Dark Revolution en el 2020. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema. See you down in hell. Muy buen tema. El disco es muy bueno.、Eh, claro, es este tipo de heavy metal bastante, bastante clásico.、Eh, y pues, si a usted le apasiona y le gusta lo que es el heavy metal clásico, clásico, crudo, pues Tokyo Blade es、eh, es la banda que, lanza, que lanzó este disco. Pues muy bueno. A mí me gustó bastante. Lo próximo que estábamos escuchando, pues, es、eh, la banda Hellfire. Hellfire es una banda, pues, que está、eh, dentro también de este movimiento de New Wave of Traditional Heavy Metal. Aunque Hellfire, pues, se pasea un poco más en lo que es el speed metal, pero sí está dentro de este movimiento. Eh, Hellfire eh, son de la Bahía de San Francisco y surgen en el 2010.、Eh, actualmente tienen tres álbumes、eh, y el más reciente álbum fue en el 2019 bajo el nombre de m a n í a Hellfire es una banda que yo tuve la oportunidad de conocer, que fue la primera vez que yo escuché de ellos, no sabía que existían. Eh, tuve la oportunidad de verlo、eh, porque fueron los que abrieron el Hells Heroes 2,、eh, el festival de Hells Heroes 2, y les tengo que decir que、eh, ellos abrieron ese festival y se quedaron con el canto. En vivo tienen una energía espectacular,、eh, muy bien p o n c h a d la banda,、eh, es una banda que de verdad te la disfrutas en vivo. Después de eso tuve la oportunidad de verlos abriéndole、eh, concierto a Dead Angel y lo mismo, un,、eh, un performance espectacular,、eh, muy, muy, muy bueno, una excelente banda、eh, de la nueva generación. Así que, como les dije ahorita, si usted es de los que tiene oídos para escuchar la nueva generación, Que cargará con la batuta y la antorcha del heavy metal en el futuro. Hellfire es otra de esas bandas a la que usted tiene que darle oído. ¿Okay? Muy bien, pero vámonos con otra cosa nueva de una banda que no es tan nueva, pero que ha estado como que en el in and out y como que tuvo i e e n t a todo el mundo medio confundido con si tiro el disco, si no lo tiro, si tiro el EP. Estamos hablando de la banda alemana Sodom, que acaba de lanzar un EP de nombre A Handful of Bullets. Y este EP está de lo más bueno, está de lo más interesante. Y incluyeron en este EP un tema que realmente es un cover de la banda Venom. Así que vamos a escuchar a Sodom de su EP A Handful of Bullets, el tema. Leave me in hell.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 The One Hit Wonder y los clásicos que siempre hemos querido volver a escuchar están en César de c l a s e s Por aquí, por aquí es, por aquí es.、Eh, estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Eso que estábamos escuchando en esta intervención, pues era nada más y nada menos que la banda alemana Sodom. Sodom. Eh, Tiene algunos de sus fanáticos medios confundidos porque Sodom el año pasado, a principios del año pasado, anunció que para el 2020 iba a lanzar、eh, su próximo álbum que iba a llevar como nombre Genesis 19. Y pues todo el mundo estaba a la expectativa del de próximo álbum de Sodom, pero. Eh, en el 2019 lanza un EP que lleva por nombre Out of the Frontline Trench. Y este, EP,、eh, perdón, este EP, pues precisamente lleva una canción que se llama Genesis 19. Es un EP de 5 canciones, incluyendo un tema.、Eh, Live y un tema、eh, que es regrabado.、Eh, y esto se lanzó en noviembre del de 2019. En noviembre del 2020 se lanza otro álbum, otro EP que lleva por nombre A Handful of Bullets. Y esto salió tan reciente como esta semana.、Eh, Todo el mundo se estaba preguntando si se anunció un álbum ¿verdad? un álbum、eh, LP, un, un disco de larga duración, por qué se están lanzando estos EP. Pues la primera teoría que nos hizo mucho sentido es que, debido a toda esta cuestión de la pandemia, Pues la realidad es que lanzar un disco de larga duración en medio de esta pandemia, pues no es exactamente una buena idea. Porque no tienes cómo respaldarlo, porque no hay conciertos, no hay giras. Por ende, lanzas el disco,、eh, todos sabemos que ya.、Eh, No es a través de la venta de discos de donde las bandas realmente ganan dinero, sino que es a través de los conciertos respaldando ese disco y esos conciertos no se están dando. Así que para, muchas, ¿verdad? para muchos artistas, pues lanzar un álbum en estos momentos no es, un, no es una muy buena idea, no es un buen negocio. Así que lo primero que se nos ocurrió pensar es que ellos dividieron el álbum en dos partes y lanzaron dos EP. Que es más fácil mover un EP y al próximo año mover otro EP、eh, que lanzar un año, pero no resulta que esta semana pasada lanzaron este EP y la semana que viene va a salir entonces el famoso Genesis 19. Cuando estuve revisando las canciones, no son las mismas canciones, solamente hay tres canciones de ese Genesis 19 que están en los. EP, pero todos los demás temas son temas diferentes. Así que,、eh, pues Sodom nos ha lanzado dos EP、eh, y lanzó su último EP casi corrido con su álbum. Así que estamos a la expectativa de que la semana que viene, pues, nos lance ese Genesis 19. Mientras tanto, estuvimos disfrutando de un tema que es un cover de Venom que ellos incluyeron en este último EP que. El tema lleva por nombre Leave Me in Hell.、Eh, y que les queda muy bien, dicho sea de paso. ¿okay? Les queda muy bien. Así que la expectativa, todos los fanáticos de Sodom que estaban un poco frustrados porque Sodom estaba tirando EP y no lanzaba su álbum, pues mire, todo parece indicar que el álbum sí viene. Ya la promoción la estuve viendo por ahí, así que todo parece indicarle que sí. Bien, después de Sodom, nos fuimos con la banda Havoc. Havoc en el 2020 lanza su álbum número 5 y un discazo de cuatro pares. Una banda de la nueva generación del trash metal que está haciendo una música espectacular. De su álbum 5 estábamos escuchando el tema Fear Campaign. Un temazo de un disco bueno, bueno, bueno. Si usted es un fanático del trash y es un fanático del trash de la nueva generación, ahí、eh, tienes otra opción, igual que Warbringer, que fue con lo que comenzamos en la noche de hoy. Bien, vámonos con un cumpleañero, otro cumpleañero más. Este cumpleañero, en el 18 de noviembre de 1985, lanza su primer álbum debut. Y está en celebración de su s 35 aniversario. Este álbum llevaba por nombre, o lleva por nombre, Walls of Jericho. Y la banda, Halloween.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 Heavy Metal Mansion. Ya estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Gracias a todos los que nos han sintonizado en esta noche, a los que nos han escrito en el Messenger, a los que están en el chat de Heavy Metal Mansion y a los que están en nuestro grupo He、eh, Headbangers Community en, en WhatsApp. Así que. Eh, muchas gracias a todos los que han estado en contacto con nosotros y en sintonía, no solamente a través de Heavy Metal Mansion, sino los que están también a través de Avanzadametallica.net. Y también un gran saludo adelantado para toda esa gente que va a estar disfrutando de Heavy Metal Bunker Radio Show durante el resto de la semana. Así que continuamos, y eso que estábamos escuchando, pues era nada más y nada menos que los reyes del power metal, los alemanes Halloween, que、eh, un día como 18 de noviembre de 1985 lanzan su primer álbum de larga duración, Walls of Jericho.、Eh, Y están de celebración de su 35 aniversario. De esta obra maestra que es este disco. Estábamos escuchando uno de los clásicos: Ride the Sky. Un temazo de cuatro pares. De esa, de esa banda que en ese momento. Contaba con Kai Hansen como su cantante principal. Así que, enhorabuena por Halloween. Lo próximo que estábamos escuchando, pues era la banda Primal Fear. Primal Fear en el 2020 lanza un nuevo álbum bajo el nombre de Metal Commando. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema My Name is Fear. Mi, mi tema favorito del álbum. Y este álbum es un álbum bueno, bueno, bueno.、Eh, son de estas bandas que、eh, todavía siguen haciendo extraordinaria música. Así que enhorabuena por Primal Fear. Bien, vámonos con otro cumpleañero. Mucho, mucho cumpleañero. Mucho cumpleañero. Este. ya Póngaselo correcto y soplen las velitas porque hay mucho cumpleañero. Y nos vamos con una banda de trash metal de California que también está de aniversario. Un día como un 17 de noviembre de 1986, esta banda lanza su álbum Darkness d e c e n s Estamos hablando de la banda. Dark Angel. ¿Qué es lo e n c u e n t r a s aquí? AC Loud. Con Dark Neruda. Desde Spring, Texas. Todos los jueves a las 10 de la noche. Las... Escuchas clásicos del h e de a v y Metal. A través de AC Rock. Y de la nueva la generación. Noticias, la... comentarios, reseñas. Metal en español. Todos los jueves a las 10 de la noche. Por AC Rock Radio. Así mismo, mi gente, así mismo estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Nos encontramos en el Heavy Metal Bunker Studio en Spring, Texas, transmitiendo a través de Heavy Metal Mansion Metal PR, con bases en San Juan, Puerto Rico, como todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe. Eso que estábamos escuchando, pues, era nada más y nada menos que la banda Dark Angel, que esta semana ha estado celebrando su 34 aniversario de su c l a s i c í s i m o legendario álbum Darkness Dicence. Este álbum, pues, es considerado por muchos como el álbum más importante. del catálogo de la carrera de dark angel y la verdad es que es un discazo de cuatro pares y de ese álbum darkness dicen estábamos escuchando el tema t h e burning of sodom un temazo que me gusta bastante de ese disco Bien, y lo próximo que estábamos escuchando pues era una de las bandas icónicas de la Bahía de San Francisco de su fundación en el trash, Dead Angel. De su más reciente álbum Human Aside del 2019, álbum que fue nominado para un Grammy como Best Metal Performance, estábamos escuchando el tema Human Aside. Un bandón de cuatro pares de Danger que tuve la oportunidad de poder verlos en esta gira que estuvieron haciendo junto con Hellfire y con Ex Mortus. Un conciertazo de cuatro pares. Así que ahí teníamos a Dead Angel y teníamos a Dark Angel. Dos ángeles, los oscuros y los de la muerte. Bien mi gente, mi relojito de arena me dice que ya no me queda mucho tiempo para más. Me dice que los 120 minutos que tenía para compartir metal pesado se nos está agotando. Pero don preocupéis, don preocupéis porque la semana que viene... Como todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, a través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com, estaremos de regreso con otra edición más de Heavy Metal Bunker Radio Show. Así que los espero la semana que viene en sintonía para poder compartir con ustedes más del metal pesado que tanto nos gusta y nos apasiona. También recuerden que todos los jueves este servidor Dark n e r u d a está en AZ Rack con AZ Loud. 60 minutos de puro metal pesado y hard rock para todos los amantes de la buena música. Eso es todos los jueves a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, a través de AZRackRadio.com. b i e Así que, mi gente, yo los dejo. Hasta la semana que viene. Como todas las semanas les digo, tengan mucho cuidado. Les deseo una extraordinaria semana. Cuídese mucho, protéjase usted y proteja a su familia. Yo los dejo y los escucho la próxima semana. Hasta la vista. Baby. This is what not to do if your bird shits on you. lifeless love, they drop down one by one. you、mm -hmm.